Si yo pudiera explicar todo lo que he querido decir en este libro en 5 minutos, os estaría vendiendo un cuento chino aquí, porque una de dos o, o, no tendría sentido haber, haber ocupado casi 200 páginas. ¿no? El libro hay que leerlo, yo, yo recomiendo que lo leáis, ¿no? eh, sí, sí, sobre todo porque igual soy el único que os lo recomienda, entonces no sé que no os lo recomiende nadie más, por lo menos lo recomiendo yo. no Bueno, creo que es una aportación, aunque está mal que lo diga yo, interesante. Eh, no, y no solo por algunas cosas que, que, que yo digo que creo que pueden ser interesantes, sino sobre todo porque eh, hablan de un tema que sí que me parece que es muy interesante. Y cuando se habla de un tema muy interesante, aunque sea para decir sandeces, se puede contribuir al debate. Eh, se contribuye más o menos, pero ya contribuir a algunos debates es interesante. ¿no? Eh, y yo creo que es interesante sobre todo eh, hacer una cosa en estos momentos, que es eh, pensar. Eh, yo creo que eh, a veces establecemos una especie de división entre el pensar y hacer, me refiero a cambiar el mundo, no no me refiero a pensar en términos filosóficos, astrales, me refiero a pensar sobre cómo se cambia el mundo que tenemos más cerca. A veces parece que establecemos una diferencia entre una cosa es pensar y otra cosa es cambiarlo, como si no pudiéramos hacer las dos cosas a la vez. no Y hay que hacer las dos cosas a la vez, ¿no? porque uno no se puede retirar a pensar alejándose del esfuerzo real para cambiar, pero es muy peligroso estar totalmente sumergido o sumergida en ese esfuerzo por cambiar el mundo cada día y no salir un poquito de ahí para reflexionar con un poco de calma, ¿no? Porque en estos tiempos de, de rapidez muchas veces lo que fallan son los análisis un poco más que pretenden ir a la profundidad de las cosas, ¿no? No es fácil, no es fácil porque yo en, en la parte de, de, de análisis, por ejemplo, sobre la realidad de Nafarroa y sobre la realidad del Estado, este es un libro publicado en, en diciembre que se acabó bastante poco antes, o sea, hay partes del libro que se acabaron como unos 20 días antes de escribir. Bueno, estamos hablando, por tanto, de noviembre de, de, del año pasado, pues ya hay algunas cosas que son viejas, o sea, el análisis de hasta dónde estaba decayendo la, la, la realidad política, el clima de corrupción, de degeneración, etcétera etcétera en el Estado, y no os digo ya nada en la farroa, de, de mitades o principios de noviembre ahora, que no han pasado nada, han pasado tres meses y llega en la evolución es impresionante, ¿no? Esto hace que cualquier aportación que uno haga, pues tiene una parte que puede sobrevivir algo más a los cambios y otra que se queda que se queda como los yogures, ¿no? Tiene como una fecha de caducidad que, que no transcurre demasiado, ¿no? Por eso, bueno, hay lo importante quizás también en el caso de las aportaciones o de algunas de las que yo pueda hacer es no ir tanto igual a una formulación concreta, sino a, la, a lo que a lo que ahí se plantea, ¿no? y lo que ahí se plantea y voy a aprovechar para hacer propaganda de algún otro libro de, de Chalaparta y de alguno que no esté Chalaparta propaganda no sino contra propaganda eh, hay un libro del filósofo Cizé que ha publicado Chalaparta que se titula Bienvenida tiempos interesantes ¿no? y, y me quedo con la idea del tiempos interesantes no yo creo que son unos momentos muy interesantes sobre todo en Nafarroa porque por primera vez en mucho tiempo está pasando algo que muchos y muchas queríamos que pasara que es que se, resquebra, se resquebrajara ese bunque ese armazón que ha mantenido nafarroa cerrada a calicanto y en el que gracias a una colaboración entre upn y psoe y por supuesto los otros dos grandes pilares de, de este de este de, de, hay más pero sobre todo otros dos que han sido determinados sindicatos y la propia patronal que han conformado esta especie del régimen como he visto el otro día hasta Miguel Sanz utilizaba la palabra del régimen para decir que había una crisis de régimen, bueno, hay una crisis de régimen, ¿no? Esto es algo que muchas personas habíamos querido que ocurriera mucho tiempo, ¿no? No porque no quisiéramos que hubiera cambios de gobierno u otras cosas, sino porque sabíamos que eh, eh, en Nafarro había una situación que debía cambiarse de raíz porque estaba absolutamente viciada, ¿no? Era necesario que hubiera una crisis de régimen para que las cosas pudieran cambiar. Bueno, ya tenemos una crisis de régimen, ¿no? Eh, esa, esa era prácticamente una condición. Si no existía una crisis, era muy difícil que el régimen de por sí solo cambiara y entráramos en una situación diferente, ¿no? Yo creo que no es una condición, eh, no es la garantía de que las cosas vayan a cambiar, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque las fuerzas que han entrado en crisis tienen ahora mismo una prioridad, que es cerrar la crisis cuanto antes. otra Aunque ahora nos parezca que es verdad que están muy ocupados en darse leña entre ellos, que están, también están con la perspectiva de que, de que se dan leña para la nueva recomposición, tener cada uno de ellos el papel que quiere tener, pero quieren que acabe la crisis, no las crisis no duran siempre, las crisis de régimen, y, si, eh, y no suele ser en política una buena aptitud quedarse a hacer el zapatero Rajoy, que es esperar que la crisis se solucione sola o que la crisis te dé las grandes oportunidades para superar los problemas, ¿no? eso no suele ser buena idea, ¿no? por eso yo creo que los tiempos interesantes hay que saber comprenderlos, hay que preguntarse profundamente por qué se ha llegado a esos tiempos interesantes, por qué existen esas oportunidades y luego hay que pensar muy bien cómo se puede articular un cambio, ¿no? Eh, el, en, en, yo no tengo soluciones para todas esas preguntas, ni muchísimo menos, pero eh, tengo algunas preguntas y algunas respuestas que he, hacer en, eh, que he intentado poner encima de la mesa con este libro, ¿no? Eh, puede sonar un poco exagerado eso de decir que, el, que el, el 1512 es una excusa, ¿no? Eh, yo también, no es, es una excusa y no es una excusa ¿no? excusa en el sentido de, de, de que realmente el libro no habla especialmente de lo ocurrido en 1512 sino de las lecturas y de lo que ha significado el recuerdo de 1512 ¿no? eh, para mí 1512 es un tema tan importante que le dediqué un libro tres veces más gordo que este ¿no? y que me costó tres veces más tiempo por lo menos pero yo creo que, eh, que, que el, el, el tema de, de lo que ocurrió en 1512 No es que esté agotado, por supuesto que no, falta mucho por investigar y sobre todo falta mucho por dar a conocer a la sociedad. Pero estamos en una situación muy diferente de la que podíamos estar hace 20 años, 10 años y no digamos hace 5 años. La percepción social de lo que pasó hace 500 años ha cambiado muchísimo. Entre otras cosas porque mucha gente sabe que pasó algo hace 500 años, que antes no se sabía. Antes no se sabía o no se le daba ninguna importancia... Y cuando digo no se le daba ni importancia me refiero incluso a personas que se movían o nos podíamos mover en ambientes con cierta sensibilización. Yo creo que el cambio que ha habido sobre el conocimiento de nuestra historia y especialmente del, del fenómeno histórico del Reino de Navarra y de la conquista de 1512 y de otros momentos, en fin, ha sido un cambio tan tan grande que, que ahora mismo parece que yo creo que nos cuesta un poco recordar de dónde veníamos. Pero, pero veníamos una situación de desconocimiento enorme, la gente no sabía no, y, y, y, y la versión oficial, es decir, de que en 1512 no había habido una conquista sin un pacto de libre incorporación con los españoles, pues esa versión oficial no solo era la versión dominante, hegemónica, utilizando ese concepto, sino que incluso los planteamientos nacionalistas, aversales o de contraposición con la Navarra foral y española pues, tampoco la cuestionaban especialmente, ¿no? ahora hemos cambiado totalmente eso ¿no? y, y, y ahí hay, ahí hay una evolución que yo creo que es muy interesante ¿no? ahora eh, yo que analizo eso y he querido analizar en el libro porque es muy importante eh, yo ahí hay, hay, hay una hay una frase el, a veces con metáforas o con ideas gráficas nos podemos hacer mejor a la idea de lo que uno quiere explicar no dicen que en una librería que se llama el parnasillo fueron en cierta ocasión a pedir un libro de, de pedro esarte y el dueño Eh, le dijo que, que él no vendía libros de charcuteros ¿no? <coughs> que el que son no librería <coughs> y efectivamente bellos artes charcutero ¿no? eh, yo la imagen que yo he querido transmitir en, el, en, el, en, en la reflexión con esto es que en realidad durante mil durante 2012 se ha visto que al final el charcutero le hagan la batalla a todos los supuestos historiadores académicos y enterados que pretendían tener la verdad absoluta y decir esto pasó y esto no pasó ¿no? y esto es importante porque esto es muy difícil que pase Muy difícil que pase. No es normal que frente a toda una institución universitaria, académica, que cuenta con el apoyo de los grandes poderes establecidos, que se permite condenar, castigar, eh, expulsar de todos esos ámbitos a cualquiera que, que cuestione la versión oficial, no es muy normal y, de hecho, no ocurre normalmente que se vea derrotado totalmente por, por una cuadrilla... Y volvíamos a utilizar su mejora de indocumentados, de, de, de frívolos o de charcuteros, ¿no? Esto no es muy normal, ¿no? Y esto ha ocurrido, es decir, ha cambiado, la versión oficial se ha caído. Se ha caído. Han sido, han sido capaces de, de mantener la versión oficial. ¿no? Pero es que además se ha mantenido... porque se ha derrumbado? Se ha derrumbado por un gran trabajo en el que hay, entre otros, las aportaciones de, de este famoso charcutero. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos ante un cambio importante. El, el hecho de que eh, el navarro españolismo, es decir, digámoslo de una manera clara, los que llevan decenas de años mandando en Navarra, que ellos no hayan sido capaces de decir en 2012 se celebra una fiesta maravillosa porque hace 500 años gracias a Dios nos unimos libre y, y pacíficamente y democráticamente a España, que no hayan sido capaces de marcar eso significa un retroceso significa un retroceso significa un fenómeno de una gran importancia, yo he querido partir de ahí no tanto, y aunque en el libro analizo eh, un poco los discursos que se han hecho con respecto al año para, para ilustrar que realmente lo sucedido ha sido importante y que no es fácil y que ha sucedido por una serie de causas que son las que yo también intento eh, en el libro analizar. ¿no? Eh, no es fácil, ¿por qué? Pues porque la, la, hay, hay, hay Toro, que es un pensador sobre diferentes cuestiones, pero también sobre la importancia del relato, tiene una frase que es muy clara sobre esto, dice el amo del relato es el amo a secas, no aquel que cuenta cómo son las cosas es el que controla las cosas, ¿no? porque es el que dice cómo se cuentan, bueno, pues aquel que, el amo del relato sobre la historia es el amo de la historia es el amo de la interpretación sobre la identidad, hasta ahora tenía, se estaba muy claro quién era el amo, no había una versión que era el pacto, la navarra foral y española, y en este 2012 eso se ha resquebrajado, ¿por qué se ha resquebrajado?, eso es algo que yo intento explicar o contribuir a explicar en el libro, Yo creo que hay varias razones. Eh, se, ha, se ha resquebarajado por un trabajo de tiempo. Eh, no es que durante el año 2012 se han hecho muchas cosas muy importantes como si antes no se hubiera hecho nada. no Se habían hecho muchas cosas antes. El cuestionamiento de la versión oficial sobre la historia de, de Navarra viene de mucho antes. El esfuerzo por recuperar la memoria histórica de lo que fue la experiencia del reino de Navarra y el papel que tuvo Navarra en la historia del conjunto del país, las instituciones políticas, etcétera etcétera Eso es un esfuerzo que viene de mucho antes. Sin todo este trabajo de antes, en el 2012 no habría sido posible, ¿no? Pero en ese 2012 se ha producido una, una, batalla, de, una batalla muy importante de interpretaciones en la historia y, eh, eh, desde mi punto de vista, merece la pena reflexionar sobre eso, ¿por qué? Y aquí esta, esta es mi idea central porque creo que eh, eh, eh, en esta y yo creo que hay en el pasado podemos encontrar algunas otras experiencias que también nos pueden dar mucha luz sobre cómo se cambia cómo se, se enfrenta a uno a una, a una hegemonía por ejemplo el caso de la insumisión ¿eh? Cómo un movimiento social logra generar una situación en la cual lo, lo que todo el mundo entiende como normal y razonable es que desaparezca el servicio militar y la gente no sea obligada a hacerlo ¿no? y, y en ese caso también estamos hablando de un periodo de tiempo bastante limitado. ¿Eh? La percepción social del problema, la percepción social cambia en muy poco tiempo. De hecho, incluso cambian las posiciones de las fuerzas de izquierda aquí con respecto a ese fenómeno. Es decir, el cambio es muy grande. ¿no? Eh, eh, en el caso de 1512, eh, eso nos permite aprender una cosa y es que se puede, desde las fuerzas populares, desde fuerzas alternativas, construir un relato alternativo. Se puede hacer un discurso alternativo, se puede hacerle una batalla al discurso oficial y se le puede ganar. Y eso es muy importante, por supuesto no es la primera vez que ocurre, ni es, ni, ni es el único ejemplo que tenemos, pero es un ejemplo que nos sirve mucho porque acaba de pasar, nos sirve porque ha sido una batalla con un contenido simbólico impresionante, eh, habrá gente que pueda decir, qué más da que la gente piense que lo de 1512 fue una conquista o un pacto? Bueno, pues sí importa, importa bastante. ¿Por qué importa? Porque todas las partes que están enfrentadas en este conflicto le dan importancia no hace falta hacer grandes grandes eh, análisis de qué importa por qué tiene una importancia en un, en un contexto determinado, por qué tiene una importancia grande un tema, pues si todos los contendientes se la dan, la tiene. Y eso es lo que lo que, lo, que, lo que ha ocurrido en esta ocasión, ¿no? Por eso yo creo que de ahí se puede aprender, de ahí se puede aprender. Y, y se puede aprender mmm, cómo el charcutero o cómo una cuadrilla indocumentados puede ganarle a la universidad con todo su poder, a todas las instituciones, etcétera, puede ganarle una batalla, ¿no? Y se puede aprender de ahí otras cosas, por ejemplo, que es un error pretender que a una gran movilización social se le conteste con unos cuantos congresos de historiadores profesionales que se creen los más listos del universo, que es lo que ha hecho la Comisión Oficial de Conmemoración, renunciar totalmente a la calle y hacer solo trabajos, digamos, de tipo académico-teórico que se presentaban a sí mismos, como estos son los los objetivos, los científicos, frente a la gente indocumentada que ha salido a manipular la historia a la calle, ¿no? eso es un error Sobre todo cuando las cosas llegan a determinado punto y es un error que se paga. ¿no? Eh, la idea, por tanto, que yo que yo quería exponer y la que he subrayar es que de todo esto se pueden extraer consecuencias para el futuro. ¿no? Es decir, que si un grupo que tiene el poder y que tiene el poder por diferentes razones, pero entre otras porque tiene la hegemonía, es decir, porque consigue imponer a la mayoría de la sociedad el punto de vista, que es normal, que no es normal, cómo se debe interpretar la identidad, cómo se debe interpretar la historia, etcétera, etcétera, si ese grupo que tiene esa hegemonía, que tiene ese poder, puede perderla en un espacio concreto, quiere decir que puede perderla, luego puede perderla en otros y puede perderla en general, ¿no?, esa es la, la reflexión del fondo, y, y a partir de ahí yo me pregunto, bueno, ¿por qué la ha perdido en esa batalla concreta?, vamos a pensar en, en por qué la ha perdido y vamos a ver hasta qué punto eh, esa experiencia nos puede servir para otras para otras cosas, ¿no? Y ahí pues eh, aparte de hoy es hoy tenéis como una oferta, ¿no? Os, os presentamos dos libros a la vez. El, el mío que que publica Chalaparta y esta está esto que ha publicado recientemente del burgo no sé muy bien cómo llamarlo que es una es un juego de palabras yo no lo voy a presentar porque es impresentable ¿eh? pero pero está bien porque esto es, es eh, cuando alguien lanza un libro y, y, y plantea una serie de hipótesis esto es como el sueño que tiene ¿no? que salga la contraparte y le dé la razón bueno pues ha salido la contraparte y me da la razón y que, que, por supuesto, desde luego ni ha leído, porque una de las características de Jaime Ignacio Burgos es que nunca ha leído los libros de los demás, ¿no? o sea, los demás leemos los libros del Delburgo, pero Delburgo no lee los de nadie, o sea, del Delburgo no sabe, pues no sé si sabrá quién es el charcutero, pero desde luego, si hubiera leído más de 10 páginas seguidas con un poco de cabeza, no se atrevería a decir casi nada de lo que dice, pero bueno, le da igual, ¿no? Pero eh, eh, la cuestión es que los libros, por supuesto, se cruzan, se han celebrado a la vez, o sea, se han publicado a la vez, Ni yo he leído el suyo ni él, ni él ha leído el mío antes de publicarlo por lo que yo sé por, por las fechas aparte porque no tendrá interés pero en el libro de del burgo hay algunas cosas hay una parte de, de, de propaganda hay frases que repite fico es pequeño pues hay párrafos enteros que lo repite hasta cuatro y cinco veces o sea que encima este sí que se puede leer el mío se puede leer rápido pues este todavía se puede leer más ¿no? pero hay dos o tres cosas que sirven y que están muy bien para, para la reflexión que, que yo hago y que, de alguna manera, ratifican lo que yo planteaba como hipótesis, ¿no? Porque, claro, cuando uno dice, uno cree que han sucedido una serie de cosas, ¿no? Y en una en una contienda por la hegemonía como la que hay en Afarroa, pues ver cómo las percibe la otra parte también es importante, ¿no? Porque, de alguna manera, es la, es la prueba la prueba del 9, de, de ¿no? Y, efectivamente, efectivamente pues hay un reconocimiento por parte de, de delburgo de algunas cosas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, un sentimiento de incomodidad muy grande que se da con respecto a cómo se formula la identidad política. Y esto es importante porque en otros momentos no está. ¿no? Eh, dice Delburgo, en este escenario los aversales presumen de ser los auténticos navarristas porque reivindican la independencia de Navarra. Mientras quienes defendemos la navarrida y su vocación española frente al expansionismo euskalerriaco somos traidores a Navarra y colaboracionistas con el enemigo. Bueno, cuando se conoce la trayectoria del burgo delburgo está acusando un golpe ¿no? es decir aquí delburgo está diciendo que efectivamente el monopolio de la navarridad que han mantenido durante mucho tiempo se siente resquebrajado y lo dice delburgo que en la presentación del libro que en teoría le han escrito otros pero que teoría, pero que en realidad se ha escrito él dice de sí mismo aunque lo ponga en tercera persona se le considera autor intelectual de la mejoramiento del fuero de 1982 bueno eh, delburgo no es ni, ni ha sido nunca ni es ahora ni mucho menos importante de lo que él cree que es y sobre todo lo que intenta hacernos ver que es, ¿no? De hecho, la Navarra Foral y Española, sin él, ha funcionado perfectamente y en algunos momentos mejor que él. Pero sí que es cierto que estamos con una persona que ha sido muy importante en la elaboración de discursos y en la propia eh, política de Navarra, ¿no? Y que una persona de estas diga esto, pues es importante, ¿no? Pero dice más cosas. Habla de la posibilidad real de perder la batalla de la historia, ¿no? ¿eh? Eh, habla de que la historia es entre nosotros un gran campo de batalla, dice que el triunfo del abertalismo llevaría aparejada la integración de Navarra en Euskadi, etcétera, etcétera. Y dice también algo que es importante, sobre todo a la hora de, de entender eh, el balance que estamos haciendo de este año. ¿no? Y es que desde su punto de vista, y es muy curioso, desde su punto de vista la comisión de conmemoración del, del, del quinto centenario se equivocó. Se equivocó porque eh, mientras ellos estaban haciendo, es más o menos exactamente la idea que yo re, re, recojo en el libro, aunque de otra manera, por supuesto, mientras eh, mientras Nafarroa Viziric y otros organismos estaban haciendo eh, una labor de difusión y de movilización en la calle, ellos se limitaron a hacer unos congresos. Es decir, que es la propia eh, la pro el propio reconocimiento desde el mundo del navarro españolismo de que se ha enfocado mal algo que, que le llama exactamente de la misma manera que yo que es la batalla de las, la batalla de los aniversarios no es casualidad que todos, eh, que, que, que de una parte y de otra tan separadas estemos hablando casi en los mismos términos, es decir, hayamos pensado que en 2012 se ha librado una batalla de los aniversarios que la batalla de los aniversarios tiene un alcance en el tema de la identidad y en el tema de la formulación de, de proyectos políticos y que efectivamente la batalla por la historia tiene consecuencias en en todo en todos los territorios ¿no? entonces eh, Jaime Nacio del Burgo en este libro también dice otra cosa, dice que en el fondo lo que hay es una crisis del régimen, ¿no? que verdaderamente hay una necesidad de regeneración porque son conscientes de que efectivamente en Nafarroa eh, no se trata de una cuestión separada, bueno pues había una discusión en torno a lo que pasó en 1512 y la que ha sido la versión oficial ha perdido terreno. Almirán Cielburgo reconoce, otros lo han reconocido, pero aquí, negro sobre blanco, que eso tiene unas implicaciones. Y por tanto, si se sigue por ese camino, pues en Nafarroa nafarroa puede, eh, puede cambiar, ¿no? De hecho, los términos en los que él habla son en la transición casi se nos escapa Navarra, nos costó las de Dios evitar que se escapara, pero ganamos. Y él lo dice así. Luego añade unos cuantos párrafos para decir que de todo eso el que primero se dio cuenta y el que lo hizo fue yo, o sea, él, ¿no? Pero luego, ahora, Eh, vuelve a dar a entender que percibe que si no se hacen una serie de cambios pueden perder y pueden, digamos, perder o echar hacia atrás el terreno que entonces pudieron ganar, ¿no? Eso quiere decir que la brecha existe, ¿no? Y, y, y en, la, en la segunda gran parte, digamos, de, del libro yo lo que planteo es, bueno, y eso cómo se, cómo se puede hacer, ¿no? Y para ahí, Yo creo que hay una serie de tareas que son importantes en el campo de la memoria histórica y en otros campos. ¿no? En el campo de la memoria histórica, yo creo que hay que saber medir por qué ha pasado esto en 2012. ¿no? Y yo creo que nos equivocaríamos mucho si pensáramos que es algo que tiene que ver solo con el conocimiento del pasado o de las interpretaciones del pasado. Y las interpretaciones del pasado son importantes, pero se producen en un momento determinado. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué ha fracasado el navarro españolismo a la hora de imponer su versión sobre 1512? porque ha cambiado la percepción social de aquellos hechos, porque lo ha hecho mal, porque en lugar de era una batalla por la socialización de la versión, ha hecho ha ido a una batalla por tener el monopolio de la de la versión científica y ahí se ha equivocado porque la batalla se ha librado en otro terreno, pero sobre todo porque lo que está en crisis es el modelo del navarrismo del del del navarro españolismo del bienestar. ¿Eh? esto hay una frase muy clara de Miguel de Miguel Sanz que decía, eh, bueno, pues igual en 1512 nos conquistaron, pero nos ha ido de maravilla siendo españoles, ¿no? Claro, está si la primera parte ya renuncias hacia atrás nos conquistan es decir todo aquello del pacto ya me lo trago porque es indefendible pero si tu segunda barrera es que bien nos ha ido siendo españoles pues eso valdrá para la gente que no lea los periódicos a la mañana o que no esté en el paro o que no esté en unre o que no esté o que no conozca nada de las dietas de, de, de barcina o que no haya oído hablar jamás nunca de la misteriosa desaparición de las cajas de ahorro cualquiera que viva en ese mundo de yupi pero cualquiera que que esté viviendo en, en la otra realidad Ya sabe que el negocio del españolismo no está al negocio y hay además una sensación de pérdida de credibilidad a la clase política, una crisis interna del acuerdo PSOE-UPN que ha sido la clave de la política en estos años y en esas circunstancias lo que se cae no es la versión sobre el pasado, lo que se cae es todo, lo que se cae es todo y la, la batalla en torno a lo sucedido en 1512 actúa un poco como catalizador de todo lo demás, ¿no? Lo que, lo que se convierte en una especie de representante o, o, o significante vacío de toda una cadena de demandas, es decir, una serie de frustraciones sociales han salido a la luz en una batalla concreta, que podía haber sido otra, pero en 2012 ha sido la batalla sobre qué es Navarra, que pasó en 1512, y ahí han surgido dos interpretaciones que son no solo dos maneras de percibir el pasado, sino sobre todo dos maneras de sentir... El sentir de sentir la navarridad de sentir la identidad y de sentir cómo debe ser una situación política cómo debe ser un sistema político ahora y en el futuro ¿no? y eso es eso es muy importante situarlo por tanto, tenemos al, desde mi punto de vista aciertos importantes en el campo de cómo plantear la recuperación de la memoria histórica pero también una situación determinada y cualquier planteamiento que vaya para conseguir el cambio en el futuro debe ir desde mi punto de vista en esa dirección ¿no? a partir de ahí fin, yo no quiero extenderme más, pero eh, eh, aunque esta es la parte en la que voy a ser más breve pero es la más importante. Eh, no voy a extender más, primero, para no aburriros, y segundo, porque este es un terreno mucho más pantanoso. Es mucho más fácil hablar de cómo vemos 1512 o la reivindicación de 1512 que hablar de cómo se consigue, podremos, es decir, podríamos seguir... Y, y haciendo todos y todas así con un cierto nivel de asentimiento en eh, bien, pues está bien que esa batalla se haya ventilado así, podemos estar con una parte o no, está bien que, que, que intentemos aprender de esa experiencia de una batalla concreta para llevarla a otras batallas, bien, intentemos la clave está en la hegemonía, es decir que se considere como normal o no algo, ahí coincidiremos en que la clave esté ahí, pero en cuanto comencemos a concretar cómo se logra eso pues va a ser mucho más difícil ponerse de acuerdo ¿por qué? ¿por qué? Pues porque puede haber más sensibilidades y sobre todo porque estamos en un terreno mucho más aventurado. No es fácil saber cómo, cómo, cómo se debe plantear la cuestión. ¿no? Pero yo creo que sí que hay algunas cosas de esta batalla que nos sirven para otras batallas. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se gana una batalla contra una hegemonía? Mm, ¿Erosionándola? Es decir, ¿poniéndola en cuestión? Sí, si no la pones en cuestión no le vas a ganar. Pero la única manera de ganar, en el caso que hablábamos ha sido sobre una versión es eh, crear consentimiento sobre otra, es decir, crear otra. Tú, mientras cuestiones una versión oficial, la puedes poner en duda. Puedes hacer que la hegemonía de otro eh, se resquebraje, pero la única manera de que una hegemonía quede derrotada es construir otra. Es decir, sobre una imagen de qué es lo normal o no, puedes hacerla entrar en crisis. Pero una hegemonía puede estar eternamente en crisis si nadie construye otra alternativa. Por tanto, lo que tenemos no es solo erosionar una determinada manera de entender Navarra, o Euskal Herria, o una serie de cosas, o la economía, lo justo, lo social, etcétera etcétera sino construir una alternativa. ¿Cómo se construye una alternativa? Pues una alternativa, eh, ahí ya... Es mucho cuando uno va avanzando por este camino es mucho más mucho más aventurado hablar, ¿no? Y cuanto cuando das un paso más uno siente más la tentación de decir, "Vete tú a saberlo", ¿no? Y sobre todo de, de que no hay ninguna regla escrita. ¿Por qué? Pues porque no nos sirve saber cómo se construye la hegemonía en Argentina, cómo se construye la hegemonía en Boston, cómo se construye en el en el chat. Pues, pues son fenómenos interesantes pero que no nos sirven en lo principal, que es para saber cómo se construye aquí. ¿no? Aquí se construye de diferentes maneras, por supuesto, pero se, se construye desde un cuestionamiento frontal de la hegemonía existente y desde una capacidad de unir fuerzas en torno a otra hegemonía con un proyecto diferente. Es decir, ¿cómo se derrumba la Navarra Foral y Española? Logrando consentimiento, logrando mayorías, logrando consenso, logrando acumulación de fuerzas y de energías en torno a un proyecto alternativo suena muy sencillo es mucho más difícil de, la, de lo que de lo, de, pero pero hay que plantearlo en esos términos ¿no? eh, desde mi punto de vista y cómo se llega a esa situación pues yo planteo una serie de ideas que me parecen importantes no aprendiendo de esa experiencia pero eh, sabiendo que lo importante y, y yo con esto quiero terminar para que luego ya he hablado mucho pues ahora Podemos hablar entre todos y todas y vemos que, que otros temas nos parecen interesantes. ¿no? Eh, eh, para empezar, no confundiendo batallas. Yo creo que esto es muy importante. Yo la batalla que planteo es la batalla de la hegemonía, no la batalla de quién estará en el gobierno o quién ganará las siguientes elecciones. Las dos ocurren en el mismo sitio y en el mismo momento, y una forma parte de la otra. Pero pero para cambiar la hegemonía, para cambiar radicalmente la sociedad y la manera en la que la sociedad se ve a sí misma, No basta con ganar o, o obtener determinados resultados electorales. Puede haber grandes cambios electorales que no traigan nada. Estamos hablando de un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, un cambio profundo. ¿no? Y eso tiene su tiempo y necesita una estrategia. Por supuesto, todo eso es muy difícil si no se, si no se obtienen otras cosas. En parlamentos, en ayuntamientos, en no sé qué sitios. Pero la, pero yo creo que sería un error confundir la, confundir las dos materias. ¿no? Al final, hay un concepto que es, que es muy clave, que es el concepto de hegemonía, que es el concepto de que verdaderamente se logre consentimiento, se logre un acuerdo social, un, un, un compartir un horizonte, compartir un punto de vista en torno a otro modelo. Estamos hablando de Navarra Aragalla en nuestro momento concreto, ¿no? Desde el punto de vista nacional para el conjunto del país, un, un proyecto en el que sí, en el que del que forme parte como uno de los focos más importantes Navarra, ¿no? Y eso requiere de esfuerzos mayores de los que se han hecho por algunos de los caminos que ya se han ensayado, ¿no? y quizás, y esa ha sido mi pretensión, ¿no? no no tanto ir mucho más allá de lo que de lo que yo he hecho en respuestas concretas, porque no se me ocurren muchas, pero sí eh, llamar la atención y termino con, por donde empezar. ¿no? Estamos en tiempos interesantes, vamos a, a, a actuar cada cual desde su lugar con toda la fuerza del mundo, pero vamos también a pensar, a detenernos, aunque sea un momento en pensar, Porque, porque el activismo es necesario y sin activismo no se cambia el mundo pero un activismo que no reflexiona sobre sí mismo y sobre sus retos puede correr el, el riesgo de, de agotarse en sí mismo y de que llegue un momento en que se acaben los tiempos interesantes. ¿no? Eh, antes decían que parece que decir que las situaciones se aceleran, aceleranpor eh, eh, qué han salido los papeles de bárcenas? ¿Por qué no nos extraña casi nadie que Jaime Ignacio también aparezca entre los papeles de Bárcenas? Eh, cuando todo esto está ocurriendo, parece que catalán se va a presentar, según me decían antes, a, a la presidencia de UPN, con lo cual las navajas ya van a salir de las fundas en UPN y vete tú a saber lo que ocurre, claro, cuando todas estas cosas se aceleran, pues yo sé que cuesta mucho pararse a intentar, pero precisamente en estos momentos es cuando tiene más importancia decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué hay, por qué hay? No estaremos ante una especie de nuevo 23F de otra manera que pretende una regeneración del, del Estado español, bueno, y, y no podemos encontrarnos con un con un esquema Nafarroa, es decir, no no no podemos pensar solo que está una serie de fuerzas sociales pensando en cómo darle la vuelta a la tostada y luego los defensores de la Navarra Foral y Española que han sido hegemónicos viendo cómo su barco se hunde sin tener otra cosa que hacer que darse navajazos no es bueno confiar en que los contrincantes sean siempre los más estúpidos es bueno que sean, pero no es bueno confiar en que lo sean siempre ¿no? y, y, y es decir que las, las, las, los, las quiebras, las grietas en los bloques de poder Aunque parezca que tienden a abrirse, en realidad tienden a cerrarse. ¿eh? La, la, es decir, ahora no pueden quizás hacer otra cosa, pero más tarde o más temprano habrá alguien en esos poderes, esos ámbitos fácticos de poder, si es que ya no está ocurriendo de hecho, que va a decir hasta aquí hemos llegado. Esta crisis hay que detenerla en algún momento, ha ocurrido, ocurrió en la transición. Al principio ocurrió con el 23F que fue eso, un golpe de mano y es muy posible que nos encontremos ante por lo menos todas las apariencias son de que hay alguien intentando dar un golpe de mano, ¿no? Lo que pasa es que quizás no con el consenso que ha tenido en otros momentos y por eso igual más que un golpe de mano puede haber 25 golpes de mano solapaus y enfrentados entre sí, ¿no? Y seguramente esto está ocurriendo también en Navarra y por eso aparecen cosas extrañas en la muralla y gente se disfraza con gorro y, eh, y bufanda, etcétera, etcétera, ¿no? En toda esa salsa tiene mucho que ver con esto, es decir, hay una batalla por la hegemonía y dentro del espacio del navarro españolismo hay una crisis muy grande. Yo creo que merece la pena seguir al día a día, pero salir un poco de la vorágine para ver qué está sucediendo en el fondo.